¿Dónde estás, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Te pregunto dónde estás. Nosotros hacemos de cuenta que viajamos un poco, preguntándole a los entrevistados, entrevistadas, ¿dónde andan vos? ¿Dónde estás? Estoy en Capital, en Capital Feral. Bien. Bueno. Eh, ¿Trabajando o de vacaciones por, por otras cuestiones? ¿Cómo es? No, trabajando. Trabajando. Bien. Bueno. Eh, tengo la misma pregunta que ayer le hacía a Daniel kroneberger que estaba en Montehermoso, el... ¿Te enrolas entre los halcones, las palomas, o en qué lugar, en este panorama de la oposición, mirando lo que pasa y lo que viene también? Mirá, yo tengo una trayectoria que es este, tiene que ver con este, dedicarle mucho tiempo al trabajo, con razonar absolutamente cualquiera de, de las discusiones que se plantean, Eh, y tratar de llegar a, a desenlaces o a soluciones consensuadas. Ese ha sido mi perfil siempre y el contexto actual no tiene por qué modificarlo. Bien, y más allá de esto que, que habla de vos, por supuesto que diría es, somos todos el hombre y su circunstancia, en este momento de, del, del panorama político... Y cuando hay sectores de la oposición que exacerban su tono opositor y otros que están tratando de conciliar un poco más, ¿te sentís más cerca de alguno de esos sectores? Mirá, me siento más cerca de las posturas razonables, digamos, y, y de las posturas que estudian a fondo los temas. Fíjate que durante todos los años que fui legislador provincial en la provincia de La Pampa, Fui no solo el que más proyectos presentaba, sino el que más leyes conseguía. Y no era oficialismo. Siempre formé parte de, del radicalismo, de la oposición. Estábamos en minoría. Y eso habla de que uno siempre ha tenido una tremenda vocación por generar los consensos. Y me parece que el momento del país es lo que está necesitando. Digamos, está necesitando de entendimientos, de, de acuerdos de consensos, sobre todo en este momento que tenemos esta discusión tan importante enfrente que es la, la discusión de la renegociación con el fondo monetario internacional Bien, en ese sentido ya se ha conversado bastante, pero eh, la no aprobación del presupuesto quedó como un punto de exacerbación de esa oposición, si querés. Es algo que no, no ha ocurrido nunca desde el regreso de la democracia con algún antecedente, uno parecido pero no idéntico eh, ¿no te gustó tener que hacer eso? ¿por qué, qué crees que votaron en contra? ¿vos personalmente por qué rechazaste ese presupuesto? Justamente en esta circunstancia que planteas no el, el acuerdo con el fondo o el no acuerdo a la salida de una pandemia o en medio de una pandemia mira Juan eh, por empezar en lo que respecta al presupuesto del propio gobierno nacional, venía reconociendo que el presupuesto había quedado totalmente desactualizado y que había que hacer grandes correcciones. La oposición política tuvo la responsabilidad institucional de dar quórum, que es lo que corresponde, de dar el debate. Eh, ¿Por qué no se podía aprobar, más allá del reconocimiento del propio gobierno nacional, porque las variables macroeconómicas que estaban formuladas eran absolutamente irreales, entonces cuando eso ocurre después en la ejecución de ese presupuesto vos tenés que hacer muchos cambios y se hacen por vía de, de decreto vos fíjate una cosa el propio mensaje de elevación del poder ejecutivo decía que este, en los presupuestos anteriores las proyecciones económicas en las que se había basado la planificación... terminaron divergiendo notablemente la realidad. Notablemente es la palabra que utilizó el propio Poder Ejecutivo. ¿Sí? Eh, pensemos que el año anterior... el ministro había dicho que la inflación de este año iba a ser del 29%. Ustedes seguramente lo recordarán. Y el acumulado a diciembre superó el 50%. Bien. Este presupuesto que no se aprobó, decía que la inflación en el 2022 va a ser del 33%. Mm. Y eso, Juan Pablo, es mucho más bajo de las estimaciones que incluso hace el relevamiento de expectativas de mercado del central, del Banco Central. Sí, sí, sí. Y habla del 52,1%. Tal cual, sí. Digamos, no es una consultora privada que te está diciendo te estás equivocando, te estás equivocando muy feo, lo dice el propio Banco Central. Este presupuesto que no se aprobó, decía que el dólar, el dólar, al final del 2022 iba a estar en 130 pesos. Y vos fijate el contexto en el que estamos ya a pocos días de que comenzó el año. Eh, algo muy grave, ¿sí? en la comisión de presupuesto el día anterior al tratamiento en el recinto, Cuando se estaba por dictaminar el presupuesto, ¿sabés qué avisaron? Que estaban incorporando 56 artículos, no uno, 56. ¿Eso te parece razonable? Es como, yo siempre yo trasé la comparación con el presupuesto de la Pampa, es como que este al último día aparezca el ministro Franco y le diga a los diputados, bueno, ahora el presupuesto de la Pampa va a tener 25% de artículos más, que son los siguientes. Mm. Eso no existe, Juan Pablo. No, eh, lo, lo otro que contás, eh, te diría que sí, digamos, el, el cálculo de la inflación y del precio del dólar hace años que viene, no sé si decir dibujándose o, o leer Ranfiero, pero... Pero está mal, está mal. Claro, pero pero en, lo, eh, pero en los anteriores presupuestos no existió el rechazo, y en este sí, es decir, uno tiene la sensación de que más allá de la argumentación, que si fuera en Suiza sería muy atendible hay una cuestión de interés político en que no hubiera presupuesto o en que se rechazara el presupuesto, que finalmente no, no. también entiendo ver... que al Ejecutivo no sé si no le combino en algún punto. Esto está claro después, porque después ejecuta las partidas también con su propia mirada. Con, con otro margen de discrecionalidad, sin lugar a dudas. Te agrego una cosita. Eh, dentro de esos 56 artículos que se incorporaron por la ventana a último momento había muchísimos nuevos gastos que representaban 180.000 millones de pesos más. Ajá. Sí. Uh -huh. eh, como decía, ¿en qué en en qué despiaste o Sí, en cantidad de obras y planillas Ajá. que se modifican permanentemente. Eh, a mí lo que me pareció absolutamente llamativo en el desarrollo de la sesión es que, viendo el oficialismo que no juntaba el consenso suficiente, cuando una moción para pasar un cuarto intermedio, para seguirlo discutiendo la, la otra semana, la semana próxima, que esa moción venía respaldada por todos los jefes de los bloques parlamentarios, ¿sí? antes de que se vote esa moción el oficialismo, que fue el último que hizo uso de la palabra, bajó un discurso sumamente agresivo, cargado de descalificaciones, que hicieron que esa decisión inicial, irresponsable, de pasar un cuarto intermedio, se revierta. Sí, sí, esto que ha sido analizado, de que Máximo Kirchner quizá exprofeso y ese eh, discurso un poco provocativo, tampoco es muy creíble que un presupuesto se vote o no de acuerdo a... Eh, a un discurso legislativo me parece a mí pero bueno eh, igual es algo que ya pasó y si sí te pregunto eh, crees que se pasó ayer kroneberger balbaba como posible que el presupuesto finalmente fuera vuelto a tratar o, o analizado nuevamente con la idea de darle al fondo monetario un gesto de bueno cierta institucionalidad esto lo crees en el radar o está descartado no se está hablando de eso no uh -huh. Efectivamente se está hablando de que eh, el Ejecutivo podría llegar a presentar un nuevo presupuesto ahora en el transcurso de las próximas semanas y eh, por supuesto que eso disparará eh, reuniones de manera inmediata y las evaluaciones correspondientes. Bien. Eh, un poco ya lo has explicado, tu paso eh, al subbloque evolución, pero en el radicalismo sabés que sigue causando cierta sorpresa o, o, o por lo menos es una situación extraordinaria para la USAR de la Pampa que tenga diputados y diputadas en, en bloques diferentes. Eh, de, ¿Cómo te sentís respecto de ese paso que diste? ¿Y, y cuál es el futuro de esa construcción? Eh, mira Juan Pablo... Lo que les puedo decir es que hay mucho diálogo entre todos los dirigentes del radicalismo. después eh, Incluso después de que se dividió el bloque, se eligieron autoridades nacionales y se armó una lista de consenso, como todos conocen, y se entendió que no había que dramatizar lo que había ocurrido en diputados porque tenía que ver con una cuestión de organización interna, de, de, de funcionamiento y de dinámica interna parlamentarias. Sé que ha habido conversaciones para intentar un mayor acercamiento. Desconozco si se ha avanzado o no, o cuánto se ha avanzado, lo que sí les puedo decir que el diálogo es muy bueno entre todos. Bien. ¿Y tenés un presidenciable preferido, vos? Mirá, yo creo que no es el momento de, de anticiparse y andar pensando en en la candidatura de nadie en particular. Yo sé que este, muchos vienen demasiado acelerados. Eh, a ver, yo creo que hay un proceso lógico dentro de junto por el cambio de discusión de liderazgo. Por supuesto, se aceleró después del resultado electoral de noviembre, porque muchos ven que hay chances de... Eh, de volver a tener un buen desempeño electoral en el 23, pero como te decía, me parece que se están anticipando demasiado los tiempos, porque hoy todos tenemos otras responsabilidades y hay que estar enfocados al 100% para ayudar al país a salir adelante. Sí, por supuesto, hay que mejorar algunas relaciones, hay que armar equipos, pero es un error, un tremendo error. Habiendo tenido elecciones hace pocos meses, estar pensando ya en las que vienen. La gente eh, necesita soluciones, y las soluciones necesitan de dirigentes que estén pensando y que estén trabajando en encontrarla, y no de dirigentes que estén pensando y trabajando para las próximas elecciones. Bien, en el caso de La Pampa, incluso es posible que ese proceso se acelere un poco más, por lo menos si se respetan los cronogramas electorales del 2019, con elecciones provinciales desdobladas, Digamos, estaríamos en este momento a un año exacto de, de una hipotética interna en los partidos pampeanos. Eh, ¿Te ves formando parte de ese proceso vos? Es que no, no corresponde que piense ni que trabaje en función de, de, de, de esas cuestiones, Juan Pablo. La verdad que es, es faltarle el respeto a la gente, estar este, analizando los pasos políticos saltando de elección en elección. Me parece que en el medio hay un conjunto de, de tareas que hay que, que desarrollar y ahí tiene que estar enfocado digamos este nuestra actividad al 100%. Bien. Eh, está en el candelero, en la agenda absolutamente, sobre todo en la provincia de Mendoza ahora, la cuestión de portesuelo del viento. Es una problemática que desde siempre ha abordado. ¿Qué crees que va a pasar con, con esa situación? Y, y además supongo que también en el contacto legislativo y demás pueden tener información que nosotros no. Quiero decir, eh, Mendoza en algún sentido ha dado a entender ahora que analiza más seriamente la posibilidad de encarar otras obras con ese dinero. ¿Cómo, cómo crees que se va a desarrollar eso? Sí, me parece que nos estamos acercando al, al desenlace obvio siempre dije que estaba cantado y que el tema iba a terminar así, la única duda era qué gobierno mendocino iba a tener la, la decisión o la voluntad de asumir el costo de, de de hacer semejante anuncio, después de que durante muchos años este, tanto gobernadores de, de signo justicialista como gobernadores de signo radical venían promocionando esa obra con bombos y platillos porque digo que es el desenlace obvio porque han avanzado mucho eh, en estos últimos tiempos otras tecnologías que permiten generar energía limpia y que eh, a su vez, como muchos saben tenemos un, un contexto diferente por que los ríos cordilleranos están atravesando una gran crisis, hace muchísimos años que ya vienen trayendo eh, menos agua pensemos que Si hablamos de portezuelo del viento, estamos hablando de una obra hidráulica que se proyectó hace más de medio siglo, eh, y como te decía, en los últimos tiempos vienen ganando terreno otras fuentes de energía, como la de los aerogeneradores, que son los molinos de viento, que este, lo que hacen es mejorar sustancialmente la relación costo-beneficio y son, además, como dije, mucho más aviables con, con, con el ambiente. Eh, creo que todo lo que se vino haciendo desde la provincia de La Pampa permitió ganar tiempo sí y permitió que se vayan extendiendo por el país todos estos progresos tecnológicos que recién mencionaba hoy es un absurdo invertir semejante cantidad de dinero en una represa que va a generar la misma energía que podés generar con un parque eólico que es una inversión este, mucho más chica salvo, salvo que la verdadera intención de hacer esta represa sea después hacer una segunda obra y exportar caudales, derivar caudales desde el río Grande hacia la subcuenca del Atuel. Esta fue siempre la verdadera intención de la provincia de Mendoza. Claro. Lo que pasa es que durante mucho tiempo la tenían. Sí, sí. Como escondida. escondida ¿no? sí. Hablando de portesuelos y, y, y de lo importante que era regular los caudales del de río Colorado, este, lo cierto es que hoy al río Colorado vos no le podés sacar una sola gota de agua. Mm. ¿sí? Eh, con lo cual, eh, en síntesis, estoy convencido de que portesuelos es un proyecto absolutamente inviable y lo que se tendría que hacer es eh, en un país eh, serio y responsable, es volver a estudiar toda la cuenca y establecer nuevas condiciones de, de gestión de cada uno de, de los recursos hídricos, eh, porque, como te decía hace, hace instantes, desde que se empezó a analizar el Tratado del Colorado hace décadas, al día de la fecha, Muchísimas cosas cambiaron en los hechos, pero también muchísimas cosas cambiaron en el derecho. Bien. Eh, y bueno, también respecto de este río, vos venís insistiendo en la necesidad de conocer detalles eh, que hablen de la viabilidad y del impacto ambiental de potasio del río Colorado, que es otro proyecto que está ahí dando vueltas, que no avanza, pero que tampoco eh, se archiva definitivamente. Eh, ¿Se te ha dado bolilla, digamos, en los pedidos de información? ¿Y ese proyecto cómo lo ves venir? Bueno, sobre Potasio Río Colorado hemos presentado tres proyectos en el transcurso de, del año. Eh, el último incluso lo presenté en coautoría con, con la diputada nacional eh, Marcela Colli. Hace muchísimos años que vengo pidiendo que se realice una nueva evaluación de impacto ambiental de, de este emprendimiento. Recordarán que en su momento la, la Cámara de Diputados de La Pampa había aprobado por unanimidad un proyecto que había presentado donde le pedíamos a la Auditoría General de la Nación que sea la que realice esta nueva evaluación de, de impacto ambiental. Incluso esto lo trasladamos en su momento al Parlamento Patagónico, que también aprobó por unanimidad una disposición en, en ese sentido, me moví en su momento, fuimos a la mina, hicimos foros en, bueno, lo recordarán, en la universidad, en Río Colorado, eh, fuimos con la Fundación Chalevú a, a la zona de Corpo, bueno, visitamos, por supuesto, todas las localidades ribereñas, fuimos a discutir el tema a Mendoza, las autoridades mendocinas de, de aquel entonces vine a Buenos Aires hablé con, con, con el Colegio General de Auditores eh, sobre el, el pedido de la Pampa para que remita, este, para que se remita esa solicitud a la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas es la que define el plan anual de acción de, de la auditoría eh, en fin ¿Qué se logró en aquel momento con toda la movilización que se produjo en la provincia de La Pampa? Que la firma concesionaria de aquel entonces, que era Río Tinto, resuelva relocalizar el residuo de la explotación. El residuo de la explotación es cloruro de sodio, sal. Uh -huh. A un cuenco cerrado, a 18 kilómetros del río Colorado, la proyección inicial era ubicarlo a 5 kilómetros. ¿Cuál va a ser el residuo al cabo de 40 años de explotación? Una meseta de sal de 210 hectáreas por 50 metros de altura. Uh. Eso a perpetuidad. Mm. ¿Sí? Sí, eh, impresiona esto, imaginárselo. No, no, es realmente es, es, es algo tremendo. Pero esto, según el proyecto inicial, porque al poco tiempo... La propia empresa anunció la existencia fehaciente de más recursos y dijo que apuntaban a producir este 4,3 millones de toneladas por año cuando la proyección inicial eran 2,6, es decir, casi el doble. Uh -huh. Y además dijeron, la vida útil del yacimiento estamos pensando en extenderla. Con lo cual... Si vos sacás más potasio, obviamente hay más residuo. Digamos, eso es directamente proporcional. ¿Qué dijimos nosotros en aquel momento? El incremento de esta producción, si se lo sumás a que le estás extendiendo la vida útil al yacimiento, este, obviamente va a determinar otro pasivo ambiental del doble del tamaño del previsto, Esto significa en la práctica eh, un nuevo proyecto. Si estás ante un nuevo proyecto, con más razón, tenés que repetir todas las instancias y las acciones ambientales para garantizar que no se va a contaminar el ambiente y para garantizar que no vas a contaminar nuestra joya hídrica, que es el río Colorado. Bien, Martín. Agradecemos más vale el contacto y sobre estos temas que a veces este no son tan entretenidos y, y se pierden en otras agendas pero que pueden marcar el destino de, de nuestras poblaciones. Si querés agregar algo más sobre algún otro tema, por supuesto que te escuchamos. No, no, les agradezco y estoy convencido de que son temas que a lo mejor para algunos no les parecen principalísimos, pero sin lugar a dudas tienen que ver con con el destino de nuestra provincia, con el desarrollo de nuestra provincia y con el futuro de las actuales y eh, de las generaciones venideras. Gracias de vuelta. Gracias a ustedes, buen día.